por la excelente presentación y nada y a todos ustedes ¿no? que le porque... ¿Qué pena, qué pena que no puedan entrar todos porque vamos piso. a tomar 5 versiones y ahí los votamos ellos en... bueno, y, y unas especiales gracias a, a, a Pepe y Rupián a, a, a Hugo Rios y a toda la gente de Yamaha y Music Banker. Es, eh, que nos ha apoyado desde el inicio de la carrera de lectores con los instrumentos Gracias, Pepe. Gracias. Oh, y nada esperamos que siga esta relación de amistad con un tiempo Y yo le voy con el jugador más alto, Hay una cumplea grave, creo que es un No le digas una cita para ti ¡Aló! Un poquito... ¡Aló! Al, ¡Un, dos, tres! Un poco más de